No, un presupuesto, de nuestro punto de vista, de ajuste y mano dura. Lo hemos definido de esa forma porque las partidas en lo que hace a educación, a salud, a desarrollo social, infraestructura, están por debajo del aumento general del presupuesto y por debajo de la inflación. Y por el contrario, lo único que crece es la partida en seguridad, identificada con poblar de policías la provincia. Entonces, nos parece que en un presupuesto donde nuevamente no hay pauta salarial, Y bastaría poner un, como indicativo el promedio general de aumento del presupuesto para a partir de ahí que se dé el debate libre en paritaria. s ¿no? eh, Por el contrario, la Cámara se ha aumentado a sí misma e l 36% sus ingresos. Hay un contrasentido entre no establecer esto como pauta para los trabajadores estatales y de la educación, que por otro lado han mostrado un rechazo muy fuerte en estos dos días de paro que tuvimos, 48 horas, a la política antieducativa, como la denominamos nosotros, del, del gobierno de Scioli. Y por lo tanto, por estos considerandos y algunos otros más, nuestro voto ha sido negativo respecto a este presupuesto. ¿Es un buen síntoma que el endeudamiento sea de 21 mil millones no de 31 mil millones? Es un detalle respecto a cómo mostraban contablemente. Lo que después se iba a endeudar, pero lo real es que acá el servicio de deuda ha aumentado del 5 al 11% del 2003 al 2015. Es decir, que ellos dicen que la deuda es menor respecto al producto de la, del bruto de la provincia, pero respecto al presupuesto, lo que se gasta en pago de deuda e de intereses crece como proporción. Así que esto después lo pagan los bonarenses: e menos escuelas, peores hospitales, peores rutas. Eh, ausencia total de política para vivienda, se van a hacer entre 6 y 7 mil viviendas nada más cuando hay un déficit que ronda el millón 200 mil. Así que creo que esto es elocuente y habla por sí mismo. El presupuesto educativo、eh, se lo absorbe el 97% salario y queda nada para infraestructura. O en el endeudamiento hay mil millones no, de pesos hay... afectados exclusivamente a infraestructura. Por fuera del presupuesto educativo hay mil millones que se autoriza n a endeudarse para hacerlo. Después veremos si consigue el fondo el gobernador. Lo cierto es que tenemos una situación donde los salarios docentes están mil pesos por debajo de lo que es el promedio de la región centro, donde gran parte, además del salario, está compuesto por sumas bonificables y no van al básico como corresponde, lo cual hace que se achiquen los ingresos por antigüedad. De, de, de todos los docentes de la provincia、eh, y que además se d e financie el Instituto de o b r a m é d i c a Asistencial, el IOMA, y el Instituto de Previsión Social, el IPDS. Así que tenemos un combo que, bueno, que nos tiene acostumbrados la, la, la política de SIOLI c que de ninguna manera modifica este presupuesto.